Óyeme, óyeme, óyeme por aquí por Alto Calibre Radio Show, ya tú sabes quiénes son, ¿verdad? De la vieja escuela, ah, nada más y nada menos que Miguel Play junto a Baby Rasta, yo soy la 40 y tú la 45, <risas> recordando, ya tú sabes, Alto Calibre Radio Show sobrepasando las 650 mil personas, radio escucha solamente a través de www.altorraya-calibre.net. Ya tú sabes, así que saludos para todos los aliados de nosotros, a toda la gente que siempre está en sintonía, todos los diferentes países del mundo, porque se escucha a través de la Internet. Y bueno, dame darle pausa a esto, porque directamente ellos son del 787, pero ahora mismo se encuentran en New York City haciendo una buena promoción. Ya tú sabes de lo que viene para la carretera. Ah, de su disco nuevo, Royalty. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Rakim y Ken White, por aquí, por Alto Cali, Radio Show. Yo sí, bueno, digo, todo bien, Blanco, tranquilo. Saludos a toda mi gente, a todas las personas que están escuchando por el internet, a toda la gente que sigue la música de Rackin y Ken White. Saludos a todos y espero que estén pasando un buen ratito aquí. Ya tú sabes, Ken White, ¿qué es lo que estás haciendo ahora mismo allá en Nueva York? Mira, estamos en Nueva York, estamos grabando para un programa de M TV3 que se llama un especial de fashionista que tiene que ver con la moda y el modelaje que lo mezclaron con una serie de artistas como Nina Sky, Pitbull, Ricky Martin, entre otros ir grabando la especie de lo que es el MTV Church de Fasionista. Ahora me invito, en ese programa donde ustedes se encuentran, ¿ustedes son el único grupo urbano que se encuentran ahí o hay más gente de género? No, eso es correcto, el único grupo urbano aquí, mi Kenwai eso es correcto. Eh, a rayo, ya tú sabes, poniendo a Puerto Rico en alto, óyeme. Eh. No solamente a Puerto Rico, sino a todos los latinos del mundo sacando la cara como siempre, ¿verdad? Y agradeciendo por todo ese apoyo que nos han dado durante todo este tiempo. Ese es así, ese es así. Óyeme, este Ken White, eh, una de las canciones ahora me invito, ha tenido bastante download en la internet ya tú sabes es la canción ustedes con nada más y nada menos que el dúo del sex plan B, ya tú sabes tuve un sueño. Las expectativas eran contra unir a Kenway a Raquín y Kenway junto a Plan B. Ya tú sabes que Plan B pues son un poquito más alcohol y ustedes son un poquito más románticos y la gente la aceptó bien. ¿Cómo fue esa química? Dime, ¿cómo que, ¿de pues quién sí, fue la idea? Sí, Volviendo lo que el comentario le dijiste, verdad, mucha gente ha preguntado, pero ¿cómo es eso, Raquín y Kenway Plan B? ¿sabes? no no veían alguna forma de que de que estos dos grupos, estos dos diferentes estilos, pudieran acoplarse en un tema. La gente sabe, química no hay, nosotros somos artistas que somos bien versátiles, cambiamos el género en el 2006, volvemos a hacerlo nuevamente ahora en el 2008 con, con, con nuestro disco de radio artistas que sale por la calle. Y mano, la química entre Chencho y Maldi con nosotros es una química que es básicamente algo natural, de verdad, que son dos chamacos que admiro mucho. ¿Quién no conoce el dúo del sexo el Yo creo que esa bomba que hemos creado lo hicimos con mucha muerte para toda la gente, algo más, algo... Más para el bailoteo, más para la discoteca, pero eh, tú sabes, con su toque romántico como siempre, pero con el flow de, ese, de, de, de Pariseo y de Sandunga que a plan me Yo creo que fue una buena química. Eh, la gente ha aceptado mucho la canción de, de tuvo un Sueño. Y eso es solamente una muestra de, de, de lo que va a haber en el disco de Royalty. Es la química en que sale el 9 de septiembre. Si Dios lo permite, eh, volvemos otra vez a cambiar el género, como te mencioné, como lo hicimos en el 2006, volvemos otra vez a plantar bandera eh, Se acabó la espera, se acabó la pichadera. <risa> Así que muchachos, ¿cuáles son los disquitos que sale re la realeza de reggaetón. Rackin re y Ya tú sabes, para el 9 de septiembre está pautado, si Dios no lo quiere y no se atrasa, pues ya tú sabes, el 9 de septiembre es la fecha. Oye Kenway, sí, sí. El, por qué, el por qué coger esta canción de promoción de ustedes con plan B y no arrancar con una canción de ustedes que es para el disco de ustedes como solista. Bueno, esta canción como tal está para calentar los motores. Tú me estás entendiendo? Esta canción es para que la gente, si te puedes dar cuenta, la soltamos en internet para que la gente, teniendo una idea de lo que va a ser el disco de Rakimikenuay, que va a ser algo totalmente diferente a lo que escucharon con Masterpiece, aunque seguimos teniendo la esencia de lo que nosotros, ¿verdad? Lo que es romantiqueo, pero este disco es un disco que hemos creado para toda la gente que le gusta la música urbana, la música de discoteca, la música de, del bailoteo, pero sin dejar atrás la esencia de nosotros, que, que es romanticismo. O sea, que este tema como tal es un tema que quisimos lanzar para que la gente... entre ellos pues causa mucha expectativa que llama mucho atención al público y eso fue lo que quisimos lograr con pasar este tema a, a la internet prontito van a estar escuchando ya lo que se ve después de un mocional de raquimbic en Full, lo tienen que esperar a, a mediados de agosto lo que vamos moviendo la cosa porque estamos preparando a un plan eh, promocional bien extenso y bien fuerte así que se van a estar enterando mucho más de lo que de lo que es de Royalty la realeza de reggaetón raquim y Kenway ya tú sabes no y así mito va a ser así mito va a ser ya tú sabes ustedes van a estar informados por aquí por alto Caliente Radio show todo lo que va a estar pasando con raquim y Kenway, Óyeme Kenway, estamos ya a finales de julio o sea que lo que queda es más que al mes de agosto y ya para quedar un solo mes ya ustedes tienen que tener ya el disco terminado nos puede adelantar quienes salen ahí de featuring con ustedes oye yo te digo más el disco ya se ¡Oh, my God! No, ya, el disco está completo, ya. O sea, ya nosotros cerramos la parte de lo que es grabar voces, lo que producir, tal, y eso se acabó específicamente hace dos días atrás, terminamos todo este rollo. Te veíamos un tema que es lo que le faltaba a mí, que se llama Enamorado por primera vez, que es un tema que tengo como solista en el CD, y terminamos ya, estamos para la calle ready. El disco viene, mi gente, viene con Ivy Queen, viene Plan B, eh, el Torito, doctora Costa, que yo creo que es uno de los más grandes de la no puede faltar en la reflexión si tú te das cuenta están todos los reyes en su línea estaban Omar que el rey del reggaetón Queen que es la reina su nombre lo dice estaba el rey de la vacata el de la costa, y el rey del perreo usando los reyes del perreo usando un que es plan B y los reyes de la música urbana Rakim ¡Qué yeah, rayo olvídate que eso es un King of King parte 2 <risa> So, y los reyes los reyes de aquí, de aquí, ¿verdad? Y decidimos hacer esos features. ya que nosotros siempre eh, si te das cuenta Masterpiece no tuvo muchos features, más que, que Click Way, la India, Cruzito. porque nosotros cuando queremos dar un producto a la gente pues queremos dar lo mejor de nosotros ¿entiendes? Que la gente pueda escuchar a Rakimiken Way porque si vamos a meter 15 o 16 features pues no es un disco de Rakimiken Way ¿entiendes? Sería como varios artes es Pues queremos siempre mostrar a la gente lo mejor de nosotros Ahí, to, ahí no se faltaba nadie, ahí están los que tienen que estar, los reyes de, de esta industria. Ese es así, ese es así Roy, Y yo se las doy a ustedes, verdad, porque en verdad que tan poco tiempo ustedes se han quedado con todo el género, a pesar de dúo, verdad, que son pocos los dúos que están ahora mismito, vamos a poner ah. desde 2003 hacia el 2008, son pocos los dúos que están ahora mismito, pues, eh, eh, duro, duro, duro y representando rico y a la gente latina y a género urbano en alto. Y eso es verdad y eso es parte de la, eso tiene que ver mucho con, con la gente, verdad, el público, los fanáticos, la gente que tiene nuestra música nos apoyan. Les quiero agradecer porque eso, eso no solamente lo logramos con, son, con el apoyo, verdad, que muchas gracias a todos los fanáticos, a toda la gente que nos sigue, porque es que sin ustedes, este, nuestra carrera, pues la carrera de ningún artista, pues tuviera éxito si no fuera por ese apoyo. Quiero agradecerle por aquí, por tu programa, a, a ustedes mismos por estar pendientes a O sea, sí, oye, Ken este para terminar, ¿quiénes salen ahí de productores musicales? ¿A quiénes ustedes invitaron, ya tú sabes, para que esta producción de Royalty se haga, ya tú sabes? A la gente, tú sabes ¿cómo se diría? Como cogerle un, un cóctel de fruta, ¿verdad? Y ponerle toda la fruta que toda la gente quiera, que de, de sus sabores diferentes. ¿A quién ustedes trajeron aquí para que tenga ritmo para el mundo entero? Bueno, tenemos de productores tenemos a Hayes, que es un productor musical que está trabajando con nosotros ahora y trabajo con plan B en muchos de los ritmos. Tenemos a los magníficos que, que, que son los que, los que han trabajado en nuestras producciones como siempre, que son de, de la disquera a Records. Y tenemos a no y Nada, seguimos con los reyes, como uno dice los Mambo Kings, los reyes del Mambo, también produjeron parte, gran parte de lo que es nuestro disco de royalty, la realeza. De verdad que, que hemos trabajado con mucho amor, con mucho empeño, con, con, con las ganas de poder todo el público yo creo que Raki Way es un dúo que se ha dado a conocer por su versatilidad y, y, y lo, el fuerte contenido de sus temas en cuanto a, a al amor y a, y a la unión y a la amistad y al bailoteo yo creo que ahora es otra muestra de otra, otro nivel de Rakimiken Way otra faceta ¿entiendes? Rakimiken es eh, a otro estilo a otro modo pero siempre con el mismo Saúl y con el mismo Perreo y con el mismo sistema de, de, de hacer música que a la gente le gusta así que si tú quieres tener un disco de colección si tú quieres ver la diferencia que ahora mismo yo creo que en enero pues no está pasando nada en realidad eh Septiembre nuevo que volvemos a cambiar la historia la música urbana, Rakim y Kenway. Lo oíste por, ¿Por aquí ver? por Alto Calibur el medio show, no lo pirate, búscalo en la tienda favorita tuya, ya tú sabes, <risa> no ¿tú lo quieraste. Es Ese es así, ya tú sabes. Yo creo que es una buena combinación, Rakim y Kenway, también no podemos dejar afuera a lo que es Rafi Pina Record, ya tú sabes, han hecho buena. El hombre ha hecho su trabajo en lo que es la disquera, ustedes han hecho buena música, ya tú sabes. Así para que es un complemento chévere, chévere, chévere. Como tú dices, Blaco, pues, este, no solamente los artistas trabajan, hay mucha gente que está trabajando atrás de nosotros para que, para que este grupo pues tenga el éxito que tiene hoy día, gracias a Dios está de Rafi Pina, que de verdad que le quiero agradecer porque nos hemos amanecido muchas noches en el estudio, haciendo la mezcla y todo lo que es, que nos hemos bajado y de verdad que se lo merecen a todo mi equipo de trabajo a Johnny, a Andrés Cole, a todo el mundo de verdad que, que se lo merecen, porque este trabajo es para todos ellos y lo hemos hecho con mucho amor, y así que mi gente, en más nada la hablarles, ¿verdad? Royalty, septiembre 9 es la fecha, acuérdense que vamos a volver a cambiar el género y, y la gente lo sabe. Y ese es asegurado, yo me Quiero despedir con esta pregunta de parte mía Porque yo sé que la gente en internet Siempre me escribe, me escriben email. Ustedes están aquí ahora mismito porque la gente Decía en contra, entrevisten a Raquín y Kenway Que no sabemos de ellos, esta pregunta es De parte mía, de parte de la gente que siempre Nos escribe en e-mail, Rakeen y Kenway ¿Piensan hacer un, un disco después de este Cada uno por su parte sin romper el grupo? Tú sabes, un disco Kenway aparte Un disco Raquín solo ¿O no? Bueno, por el momento estamos en lo que es el disco de Royalty No me atrevería a contestar tal cosa así Si sí tenemos planes en el futuro como, como solistas los dos Pero en este momento pues, estamos trabajando lo que es la realidad de y Lo que venga después, pues que venga si Dios lo permite Pero en este momento aquí Mickey yo está muy comprometidos con, con nuestra nueva producción Y con llevarle eh, música buena a nuestro público de parte de los dos sí, en el futuro eh, Cada la oportunidad lo vamos a hacer, pero pues, como se debe, ¿entiendes? No, no no no una separación como la gente piensa de, de pelea, ni discusión, ni diferencia Sino que como se debe hacer las cosas por el momento Que hay, Raquín Miquenhuay, esperen muchas cosas buenas y prepárense en Tú sabes con esto me despido mi gente aunque no lo vieron eh, por sí ya tú sabes los premios juventud todavía ellos siguen juntos vienen el septiembre 9 a dar mucho de qué hablar que en guay por aquí por alto calibre radio show presenta ya tú sabes tuvo un sueño con el dúo del sex plan B en alto calibre radio show eso así blanca tú sabes con ustedes el tema que está dando el dolor de cabeza por ahí en el género saquín y que no junto al dúo del sex plan B Tuve un sueño blanco y e e Escucha Alto calibre And now another hit you heard here First, first. Uh -huh. Tuve un sueño uh -huh. Contigo yo haciendome el amor sabe Por el es? piso Tuve un sueño uh -huh. contigo, <tune> <tune> Sensación frecuente Tú y yo me muerto Cómo no te metes el piso Que oh, sabes que esta canción Yo la hice pensando en ti. Llevo tres noches Soñando lo mismo Yo haciéndote el amor por el piso tuve un sueño contigo. Yo haciéndote el amor. Records sencillo, The Royal P, ustedes son fanáticos de nosotros, y en nuestro castillo, ustedes no caben.